Mujeres con Historia Cuando se conmemora el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna el próximo 16 de julio vamos a recordar quiénes fueron las Mercury 13 Las Mercury 13 Eran un grupo de mujeres que formaban parte de un proyecto secreto en paralelo al de las pruebas que realizaron los futuros astronautas hombres estadounidenses dirigido por el mismo médico espacial contratado por la NASA. Este médico se llamaba William Roldoff Lovelace. Randy para los amigos. El doctor Lovelace Quiso averiguar si las mujeres norteamericanas estaban igual de preparadas y cualificadas que los hombres para ir al espacio, después de saber que los rusos ya estaban preparando cosmonautas rusas para realizar los primeros viajes alrededor de la Tierra. Era público y notorio que la antigua Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría a los Estados Unidos a través de sus logros en la carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, los rusos habían enviado el Sputnik, la primera nave que orbitó alrededor de la Tierra. También fueron los primeros en enviar en abril de 1961 a Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio. Mientras tanto, los norteamericanos iban contra reloj queriendo alcanzar como fuera a los rusos e intentar ganarles este duelo espacial. Sin embargo, no fue hasta 1958 que iniciaron el primer programa de vuelos espaciales, el proyecto conocido con el nombre de Mercury. Los requisitos para reclutar a los primeros astronautas eran ser pilotos graduados de la Armada o graduados en la Fuerza Aérea, tener mínimo 1.500 horas de vuelo y saber pilotar un jet y tener estudios de ingeniería y una altura máxima de 1,80 centímetros. <risa> De todas las solicitudes, solo 32 candidatos cumplieron los requisitos. Todos ellos tuvieron que pasar por el tamiz de las duras pruebas preparadas por el afamado Dr. Randy Lovelace. Bueno, pues estas pruebas eran físicas, psíquicas y selectivas para comprobar su pericia como pilotos. Al final, solo quedaron siete posibles astronautas que pasaron con éxito todas las pruebas requeridas por Lovelace. La población norteamericana veía a aquellos futuros astronautas como auténticos héroes y estaban a la espera de saber cuál sería la primera misión de la NASA. En mayo de 1961 llegó. La NASA enviaba al astronauta Alan Separ para que viajara al espacio orbitando alrededor de la Tierra tan solo un mes después que Yuri Gagarin. El gobierno estadounidense estaba tomando muy en serio el duelo que le enfrentaba con la URSS y todavía no se sabía quién sería el ganador en esta carrera espacial y científica. el doctor Lovelace que era un hombre con una mente muy científica preclara y equilibrada quiso realizar también pruebas a mujeres pilotos para conocer qué capacidades podrían tener ellas como futuras astronautas en el espacio sabía que la NASA no invertiría dinero alguno en este proyecto y prefirió mantener ocultas sus intenciones realizando las pruebas con financiación privada para ello contactó con su gran amiga la pionera de la aviación Jacqueline Conkrant y el segundo marido de esta, el millonario Floyd Boswick Oldblum quien entre sus múltiples negocios estaba a desarrollar modelos jet a aviones de combate que vendía las fuerzas aéreas norteamericanas El doctor Lovelace junto con el general Fly Kinger invitaron a una de las pilotos más célebres de la historia de la aviación norteamericana Geraldine Kopp piloto con más de 8.000 horas de vuelo que era natural de Oklahoma Jerry no se lo pensó dos veces y enseguida aceptó hacer aquellas pruebas Ella le comentó a la piloto Wally Fang también natural de Oklahoma las pruebas que iba a realizar y que era un proyecto secreto Wally rápidamente envió también su currículum al doctor Lovelace poco a poco el rumor se extendió entre las mejores pilotos norteamericanas y empezaron a enviar la solicitud para hacer las pruebas secretas de astronauta Muchas de estas pilotos habían participado en el programa WAC, Women Army Corps. Este programa lo había dirigido Jacqueline Cochran durante la Segunda Guerra Mundial y a ninguna de ellas se le permitió entrar en combate aéreo, pero también se jugaron la vida, eso sí, llevando mercancías a las bases de sus compañeros pilotos. But gonna give any more. Estas mujeres, al acabar la guerra, decidieron ganarse la vida como pilotos, tenían gran experiencia y muchas, pero que muchas horas de vuelo a sus espaldas. Tras la guerra no querían dejarlo, no querían renunciar a su independencia. Muchas siguieron en la aviación. Muchas no querían volver a la cocina, querían revivir esa libertad. Las Wasp eran unas mentoras estupendas. Organizaban la llamada carrera de polveras solo para mujeres. Mi primera carrera fue en el 52. El doctor Lovelace conocía a gran parte de estas pilotos, por la que le compran. En concreto tenía una lista con 25 nombres, todas ellas pilotos muy relevantes en su tiempo. Algunas se adelantaron y enviaron su solicitud. En otras ocasiones fue el doctor y su equipo quienes las invitaron a realizar las pruebas. Los requisitos para realizar dichas pruebas fueron decir el total de horas de vuelo que habían tenido, número de horas de vuelo en un jet en qué otros modelos habían volado si habían realizado vuelos en globo cuántos saltos en paracaídas habían dado las horas de vuelo a más de 6.000 metros horas de vuelo a más de 9.000 metros a más de 12.000 metros si habían estado en una cámara de baja presión si habían estado en una cámara de descomprensión repentina si habían usado un traje de baja presión y algo muy importante que no tuvieran hijos prácticamente la mayoría de ellas solo cumplían el primer requisito por lo que no tenían las calificaciones para ser astronautas Pero aquello no paró el proyecto del Dr. Lovelace. Al final, 20 mujeres piloto con gran experiencia en vuelo se presentaron voluntarias para realizar las pruebas, pero solo 13 lograron pasar las pruebas. La primera en hacerlo fue Jerry Cobb, y los resultados fueron increíblemente positivos. En la primera fase realizaron las pruebas físicas Ahí las hacían radiografías de todo el cuerpo Con especial atención a los pulmones Les obligaban a realizarse un edema todas las mañanas Y había una de las pruebas especialmente desagradable Consistía en que les inyectaban agua helada en los oídos Algo que les dejaba bastante descolocadas y aturdidas existía la segunda fase donde realizaron las pruebas psíquicas una de las más importantes era que les aislaban en un tanque de agua tibia tenía que estar el agua y la humedad a la misma temperatura corporal que la chica que realizaba la prueba por lo visto la sensación era de aislamiento sensorial total de tal modo que no notaban su cuerpo y creaban una sensación de ingravidez ...aquella prueba... ...era una de las más difíciles... ...para los hombres... ...muchos de ellos... ...no resistieron... ...más de dos horas... ...o dos horas y media... ...pero luego tenían que salir... ...rápidamente de allí... ...porque no soportaban... ...tanta calma... ...y que tú... ...en cambio... ...las mujeres... ...las superaron... ...con creces... El caso de Cott fue espectacular Estuvo nada más y nada menos que nueve horas y media en este tanque de aislamiento sensorial Incluso llegó a dormirse en algún momento Después vino la tercera y definitiva fase. Las trece elegidas iban a viajar a Pensacola, Florida, para volar en los míticos jets y probar lo que llamaban centrifugadoras. Las trece elegidas estaban muy ilusionadas y justo cuando ya tenían preparadas sus maletas, recibieron la noticia de que el proyecto se anulaba la NASA se había enterado y anulaban isofacto las pruebas ni Lovelace ni Conkran lograron revertir la decisión el doctor Lovelace estaba muy dolido porque tras una reunión con la NASA donde había expuesto con pruebas científicas que las mujeres habían superado con creces los resultados obtenidos por los hombres realizando las mismas pruebas que ellos no comprendía por qué la NASA no tenía en cuenta su opinión y anulaba sin ningún criterio el proyecto Mercury 13. En Washington valoraron sus conclusiones, las conclusiones del doctor Lovelace, pero le respondieron que no querían mujeres astronautas y que olvidara totalmente el proyecto. Las Mercury no comprendían por qué no les dejaban continuar, en especial Jerry Cobb, Les dijo a sus compañeras que siguieran preparándose y que todavía no habían dicho su última palabra. Si alguien tiene que iniciar la lucha para cambiar conciencias. Alguien debe guiar al resto. ...Ri Woodman aprendió a pilotar helicópteros... ...o Willy Fan aprendió a hacer acrobacias con avionetas... ...la mayoría de ellas... ...siguió volando con destreza... ...siendo pilotos... ...un caso muy significativo... ...fue el de Janey Hart... ...esta piloto con dos mil horas de vuelo en su haber... ...era madre de ocho hijos... ...y había ayudado a su marido en sus campañas políticas... Janie era una auténtica crack, logrando superar todas y cada una de las pruebas a las que fue sometida por Lovelace después de tener ocho hijos. Janie y Gary se unieron para llevar su caso al Congreso en 1962. Tenían apoyo político y querían reactivar el proyecto Mercury 13 las Mercury querían hacer historia y no comprendían por qué el gobierno estadounidense no apoyaba su iniciativa Janey argumentó en el Congreso hace 100 años las enfermeras no podían estar en un hospital de campaña porque decían que distraían a los hombres y que no tenían conocimiento alguno para curar a los heridos después se aprobó que sólo las mujeres de más de 40 años y si eran feas era cuando podían estar en un hospital en cambio ahora nadie pone en duda su valía su maravillosa calificación profesional como enfermeras en atención en los hospitales por tanto pido a los congresistas que sean pioneros y abiertos de miras y que nos dejen hacer historia Jerry Cott declaró las mujeres piloto no quieren una batalla de sexos sino tener sin discriminación un lugar en el futuro espacial de su país da igual si la persona que va al espacio es un hombre o una mujer lo importante es enviar a un ser humano y que este sea el mejor y este precisamente este punto era el que la sociedad estadounidense miraba con más celo no terminaban de aceptar que una mujer pudiera estar mejor cualificada para ir al espacio que un hombre como decían los resultados de las pruebas físicas y psíquicas del doctor Lovelace por tanto la NASA se aferró a la ley que implantó el general Eisenhower en la que solo los hombres podían pilotar jets y como la última fase se anuló ninguna de las candidatas pudo demostrar que fueran capaces de pilotar un jet lo que anulaba cualquier posibilidad de ser astronautas pero hay una excepción ella es Jacqueline Conkran ella si había pilotado con éxito no uno sino varios jet lo había hecho sin problema alguno porque su marido los fabricaba por tanto quedaba demostrado que por lo menos una mujer había sido capaz de pilotar estos aviones de combate Pero no quedaba todo totalmente claro en el Congreso. Y después de las noticias os voy a contar qué fue lo que dijo el astronauta John Glenn y también cuáles fueron las declaraciones de Jacqueline Cochran. Después de las noticias lo sabréis.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 Ya sabéis, hoy edición especial extendida de las Rosas de vientos en la sintonía de Onda Cero. De una a cuatro y media vamos a estar, vamos a recuperar, vamos a escuchar a Francisco Manes hablándonos del cerebro humano. En esta hora extendida vamos a estar hasta las cuatro y media en Onda Cero, pero también vamos a tener la resolución, la segunda parte, la historia de las Mercury 13, del proyecto Mercury 13, que nos está contando en Mujeres y con Historia, Silvia Casasola. Habíamos dejado a Jerry Hall ya Gerry Cope intentando reactivar el proyecto Mercury 13 en el Congreso. Iba a declarar el astronauta John Glenn y él dijo que cuando las mujeres demostraran que eran mejor que los hombres, entonces serían bienvenidas a la carrera aeroespacial. Todos estaba en el aire, pero quedaba unas guardado en la manga el Congreso pidió que fuera a declarar Jacqueline Conkran quien había financiado junto a su marido el proyecto Mercury 13 la única piloto que había volado un jet y una defensora de las mujeres en el mundo de la aviación pero cuando Concran declaró todas las opciones se hundieron Jacqueline traicionó a sus compañeras dijo que era mejor que la NASA enviara a los hombres pilotos mucho más experimentados que las mujeres y mejor preparados ...que el proyecto costaba... ...muchos miles de millones de dólares... ...y que si enviaban... ...a las mujeres... ...estas al regresar... ...lo que harían... ...sería casarse... ...de este modo Concran ...se cargó cualquier posibilidad... ...de reactivar el proyecto... ...Mercury 13... ...destruyendo los sueños... ...de estas pioneras y atrevidas... ...pilotos... ...existen... ...dos versiones... ...de ¿por qué lo hizo?... ...¿por qué realizó... ...esta nefasta traición?... Una podría ser que, al no dejarle a ella hacer las pruebas de astronauta como era su deseo, pasó de apoyar a sus compañeras a que le diera igual el proyecto. Otra más real es que se vio presionada por los contratos militares que tenía su marido y que posiblemente le indicaron que rescindirían cualquier compra si persistían en apoyar la absurda idea de las mujeres astronautas. Sea... Como fuere, parece que Cochrane terminó arrepintiéndose de su decisión, pero ya era demasiado tarde. Al final, los rusos volvieron a adelantarse y enviaron a la primera cosmonauta rusa al espacio. Ella se llamaba Valentina Tereskova. Era paracaidista deportiva y seleccionada entre más de 400 aspirantes. Valentina pilotó con éxito su nave alrededor de la Tierra en junio de 1963 y en después del Barapalo, se convirtió en un activista por los derechos humanos de la mujer, luchando hasta el final de sus días. Agradecer a mi compañera Elena Bueno su colaboración y deciros Que como recordáis el 16 de julio de 1969, este martes, los norteamericanos por primera vez se adelantaban y daban su paseo por la luna, lo que hace 50 años. Un paseo que bien podría haber sido distinto escuchando la voz de Jerry Cott mientras decía... Este es un pequeño salto para una mujer y otro gran paso para la humanidad.